よかった。 v a s a pasar ahora un ratito muy agradable con Mecano. El día como hoy, pero en 1982, Mecano publicaba su disco homónimo, Mecano, álbum debut del grupo español de tecnopop formado por José María Cano, Nacho Cano y Anato Roja. r El disco, conocido popularmente como el álbum del reloj por el diseño de su portada, mostraba un tecnopop muy incipiente, estilo que, sin dejar a un lado la originalidad de sus letras, el grupo iría depurando a lo largo de su carrera hasta hacerlo mucho más internacional, comercial y accesible a todo tipo de público. De la publicación del álbum, el grupo había lanzado dos sencillos. El primero fue Hoy no me puedo levantar, un decálogo sobre las consecuencias posteriores a un fin de semana de desenfreno, por lo que tuvo muy buena aceptación, especialmente por parte de los jóvenes. En la radio y en las discotecas, este éxito transmitió la suficiente confianza a su discográfica y los animó a publicar el siguiente sencillo, que es este: Perdido en mi habitación. s o l o vendieron 75.000 copias. No tuvo el éxito contundente de su predecesor, ya lo diría cantando, pero ayudó a mantener en un buen nivel las ventas del grupo. Del resultado de esta ecuación, un álbum que cuando llegó arrasó, con nuevos éxitos como. Aquí, sombra, ya, maquillate, maquillate. Y, mírate, y, mírate. ¡Y me colé en una fiesta! a Nos、vamos a quedar con la canción con que la por primera vez pudimos distinguir la magia de Ana j o s é y n a c h o Es esta y se llama Hoy no me puedo levantar. Luego tienes que pagar a los músicos. Menos si escuchas Play Kiss con Ricky García. La mejor música de los 80 y los 90. Todas las tardes de 5 a 8 en Kiss FM. Con Ricky García. Esto es Kiss. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Todas las tardes、ah. en Kiss. Con Ricky García. f i n e Como siempre, las canciones de The Corps, y no solo las de The Corps, ¿eh? como este Sue Young, sino todas las que suenan en Kiss. En los próximos minutos te vamos a poner en órbita con temazos como estos: George Michael. Y Stevie Wonder. La magia de SIA con Chandelier. Ya ves, esta es la selección de música que te gusta, la que preparamos, la que emitimos y con la que te hacemos gozar las 24 horas del día. Esto es.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 Burn like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 Pues、hoy la cosa va de relax, de tranquilizarse, de tomarse unos días de asueto. Vamos, que tenemos ya la Semana Santa a la vuelta de la esquina y los ojos nos hacen chiribitas. Y si te acabas de incorporar, que sepas que lo que queremos saber hoy es cómo son tus vacaciones perfectas. Buenas tardes, Ricky y compañía, aquí Juan Carlos.、Eh, pues una casita rural,、pues sí. que tuviera su chimenea, para hacer chuleticas y todo eso, que se pudiera pasear por un bosque cercano. Y cuanto más frío h a g a mejor. Si usted lo dice. Hola, soy Antonio de Zaragoza. Hola, Antonio.、Eh, el tema de las vacaciones: como、sí. uno ya tiene una cierta edad y a ha pasado por otro tipo de formas de viaje,、sí. ahora es de hotel. Sí, sueño. A ser posible de cuatro estrellas. Oye.、Oh, yeah. si, no、si el precio no lo permite, de cinco. Si no es todo incluido, pensión completa. Cerca de la playa, que no haya que moverse mucho. Tomar el sol, visitar el bar y descansar.、Hola. Buenas tardes. Pues mis vacaciones perfectas.、Sí. Eh, Además de tener playas y sitios donde correr alrededor de la playa, y arena y mar, sería una caravana y recorrerme toda España y, sobre todo, toda Italia. Tener tiempo para perderme e ir donde quisiera. Hola, Kiss. Me llamo Matías. Hola. Y soy de Barcelona. Hola, Matías. Mis mejores vacaciones ¿Sí? serían irme a Argentina para poder ir a ver a mis primas y a mis abuelos. Oh. Adiós. Oh, y así se agarre la paguita, ¿eh? 606-712-658. Dinos tú, ¿cuál serían, ¿cuáles serían tus vacaciones perfectas? Tenemos tiempo hasta las 8, las 7 en Canarias. Que d a y a aquí. Esto es. Kids play geeks on, Party girls don't get hurt, can't feel anything When will I learn? I push it down, I push it down I'm the one for a good time call, phone's blowing up r i n g i n g my doorbell, I feel the love, I feel the love La mejor música.、Wow. Chicos de Western Girls, también han hecho versiones estupendas como este clásico que popularizó Lewis Presley. You are always on my mind. Esto es Big l i s con r i c k y García. Bueno, 12 minutos y las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?、Eh? Disfrutando de la tarde del martes,、eh? de lo que queda del martes.、Eh? Y si os acabáis de incorporar, nuestro tema de hoy es. Que queremos saber cómo son para ti tus vacaciones perfectas. Mira, Juan Carlos Delche nos decía: casa rural con frío para hacerse unas chuleticas. Paco de Cartagena dice que en vacaciones cocina él, aunque solo sea una semana al año. <risa> Javi de Vitoria dice: con amigos, que según él, la compañía y el recuerdo es lo mejor del viaje. Y nuestro nuevo amiguito, Matías desde Barcelona, dice: pasar las vacaciones con el abuelo. Así de paso, le saca la paga. Con los amigos de Smartbox, lo mismo te vas un par de días por la cara a donde tú quieras. Sí, amigos, hasta las 8, las 7 en Canarias. Es el show de la tarde. Esto es Rey E. con Ricky García. a q u i e n e s que probar? Llegarse a... Positiva y alegre para ponerte en órbita en las tardes en Kiss. Bueno, ya sabes que nuestro tema del día. Es cuáles son para ti las vacaciones más interesantes y divertidas. ¿Cuál es tu opción para irte de vacaciones? v a l e Y oye, pues ahora que se acerca la Semana Santa, vayas donde vayas de vacaciones, lo mismo que te apetece escaparte unos días y, por supuesto, sin el agobio de pensar en lo protegida que está tu casa, tus cosas, las que son importantes para ti. Así que si quieres pasar unos días de Semana Santa con la máxima tranquilidad, piensa en la posibilidad de instalar una alarma en casa. ¿Sabes que si para ti es importante proteger todo aquello que te importa? Puedes llamar a Securitas Direct 900 129 129. 900 129 129. La s llamada s de l a t u i t a te informarán de todo y así mañana tus agobios serán otros. Ahora llegáis, Maela Ranz, con toda la información en el boletín puntual de las 7, las 6 en Canarias. Esto es Kiss.